Hoy estamos pues comenzando la sesión de b a l l e c l a levítico. Esta sesión es sumamente rica y puede ser interesante debido a lo que contiene q e s o b r e los corbanos, los sacrificios. Los sabios de la antigüedad, a referirse a ella, La llaman Torah Quanim, la ley, las intuiciones sacerdotales. ¿Por qué? Porque trata acerca de todos los corbanos, de todos los sacrificios, los cuales constituían. La abogada Juanín, ya el servicio de los sacerdotes. Además, Vallecá elítico contiene todas las leyes que tratan los sacerdotes, los c u a n í n Antes de comenzar, Dos puntos que traigo para hacer consideración. Trataremos de la razón por la cual se lleva, n a cabo los sacrificios. Obviamente sabemos que ya no hay por falta del templo sagrado. Pero tenemos que introducirnos, conocer sobre los sacrificios, porque es palabra de Dios. Amén. Pongamos un, mucha atención a esto, porque es difícil, muy difícil, comprender los sacrificios de un modo lógico. ¿Cómo es posible que al traer un sacrificio a j e s ú s a Dios, por un pecado que sea h cometido, el pecado sea perdonado? No podemos decir, j a s h e y Shalom, Dios nos lo permita, que el, el sacrificio es como un soborno o un r e g a l o Para Dios. No podemos establecer una relación de esclavo-amo con Hashem. No es lo mismo. Es cierto que un esclavo que se revela contra su dueño, contra su amo, este podría. Traer un regalo para su dueño, para el dueño, con el motivo para que el dueño se reconcilie con él y lo perdone por el error cometido. Pero esto no puede ser dicho de Jesús, de Dios, puesto que todo el mundo es suyo. Todo lo que hay en él es suyo. Es posible darle en un soborno cuando todo le pertenece a él. No, jamás. Además, uno de los fundamentos del judaísmo es la creencia de que Jacín, Dios, no es físico, es Él no tiene forma de cuerpo o de cualquier estado físico. Entonces, ¿qué beneficio posible tendría h a c e n en obtener un sacrificio? Porque si es de, de comida, solo es adecuado a quien? Al hombre. s a n y carne es para el hombre o para un animal. No para alguien que tiene el cuerpo. Hello, ¿Me e s t á y entendiendo? Hay muchas razones por las cuales un sacrificio puede espiar un pecado. Yo diría no espiar, cubrir un pecado. Porque los sacrificios anteriores, allá en el templo, cubrían el pecado. Único que el único que p u e d a quitar o puede quitar el pecado se llama Jesucristo Como lo conocen algunos cristianos, bueno, los cristianos, Jesucristo. Hay razones que son tan. Profunda que el i n t e r é s humano no puede penetrar. Voy a mencionar algunas razones que son fácilmente entendibles. La primera razón por la cual se lleva a cabo un sacrificio, un corbán, es la Despertar el corazón de una persona. Despertar el corazón de una persona. Él debe saber que cuando peca y se revela en contra de Dios, contra Jacén, su error es muy grave. En nosotros se nos ha hecho tan habitual. El, el, un hábito ya que no lo consideramos un grave error. Ahora vamos a mostrar lo que realmente lo que h a c é n creía con un sacrificio de un animal. No h a pensar. La persona debe pensar sobre cuán bajo es el cuerpo, que no hay nada más bajo. Que debe saber que es la misma sustancia que el polvo. El cuerpo del hombre viene de polvo. ¿Cómo entonces? ¿Cómo puede tener entonces? El hombre da la osadía de crearse contra Jacén, que es el amo del universo. Además, el hombre debe contemplar las acciones de amor y bondad que dio a ellos por él. A cada instante, a cada segundo, a cada hora, a cada momento. Esto La bondad y el amor, Hashem, no le pone límite. El amor que siente nuestro padre c e l e s t i a l por、pues、la humanidad no le pone límite. Cuando tú te sientas defraudado es porque estuvo a p u e r t o límites, barrera para que esa morbondad del Eterno no llegue a tu vida. El mundo entero fue creado solo para beneficio del hombre. El Eterno preparó el t u c h e como digo yo muchas veces, una caja preciosa que l a t i e r a para colocar La piedra más linda y preciosa que es el hombre en la tierra. Al l a el mundo fue c r e a d o para el edificio del hombre. Y si nosotros pensamos acercarnos a esta s cosa, s Debe s darte cuenta que mereces todo castigo en el mundo si peca. Y te revela contra Dios por violar uno de sus mandamientos. Por lo tanto, amado, así mandó que si una persona peca, debe arrepentirse y cambiar sus modos. Entonces debe traer un sacrificio. Primero arrepentirse y cambiar su modo de actuar y después traer el sacrificio. Existen cuatro penas, cuatro penas capitales y e s l a s son administradas al animal. Que trae el hombre para el sacrificio. El oferente, la persona que lleva el animal, ve con sus ojos los castigos que él merece. Pero dando que pero Jacén que h a es misericordioso. <coughs> Y perdona y le da al hombre una otra oportunidad. El sacrificio ocupa su lugar. Cualquier cosa que tenía que se echa al cuerpo de la persona es hecha. En el animal. Por lo tanto, vemos que siempre que un sacrificio es discutido en la parésada, la Torah nunca dice que es un sacrificio a Elohim. Elohim es el nombre de Dios que define el atributo de justicia. Más bien la Torah siempre habla sobre el sacrificio, sacrificio a Jacén, a Yuje Bajé, bendito sea. e m p e ó el término h a s h e m para referirme a Yuje Bajé, bendito sea. Este es el nombre que denota atributos de misericordia y amor. Ese, ese fue el que conoció Mosés i allá, en el monte s i n a í en Ar s i n a í Esto nos enseña que Jacén i acepta el sacrificio de un pecador arrepentido, porque él está lleno de compasión y tiene misericordia de la persona. Dios no quiere que la persona muera por su pecado. Así que él toma el animal a cambio de la vida humana. Dios no quiere que la persona muera por su pecado. Porque Hashem ama al pecador, pero no ama al pecado. Rechaza el pecado. Por eso instituyó esto en la antigüedad, estos sacrificios, para que el hombre pudiese llegar a la presencia de Jesús. Me v o m e decir algo. Si el atributo de justicia me da a Din, a d i n pero al cielo el sacrificio no podía ser aceptado, la persona tendría que ser destruida por su rebelión. Si realmente el a t i b u t o de justicia, si Dios fuerto justicia, tendría que morir la persona irreversiblemente. Yo e s o y diciendo, no, es el actor. Lo que h a c é n está tratando de hacer es que debemos de meditar sobre lo que siendo hecho el, el animal, nombra ese poco cuatro penas capitales. Y e s a cuatro penas capitales r e c a e sobre ese animal. No solo así. Y estas son. Primero, el animal es arrojado al piso. Eso equivale a la pena de muerte por apedreamiento. Seguirá. Después de matado, esto es un paradero a la pena de muerte por espada. Al animal se agarra por el cuello, debe ser, a tomar s e o por el cuello, se debe oprimir fuertemente, justamente para hacer la chisitar. e s l o equivale en paradero a la piña de muerte por el s t a n g u l a m i e n t o Y posteriormente, El animal es quemado sobre el altar. Es el que vale a la pena de muerte por incineración. Estas cuatro cosas que debemos recibir nosotros, las está recibiendo el animal. Cuando una persona medita sobre lo, lo que es. lo que es hecho al mal su corazón amado se arrepiente una persona que medita genuinamente obviamente su corazón se quebranta así cuando, cuando, así cuando aquellas personas que tienen a l g u n a s Mascotas, mascotas, ¿verdad? Que algo le sucede, se, se quedará l a y u d a por el, la mascota. Sabiendo que este animal está ocupando nuestro lugar, debemos de arrepentirnos. de corazón genuino y de decir d e yo soy soy el que me decía todos estos castigos pero Hashem dentro de su gran compasión tuvo misericordia de mí y no quiso matarme el animal está en mi lugar Yo sé que muchos estarán pensando en alguien que ocupó nuestro lugar. Nuestro Masía Yeshua. Si nosotros jugamos por un perro, por un gato, que no ha ocupado ningún lugar, simplemente nos dio una felicidad, quizás, alguna risa, alguna, para que haya ocupado el lugar nuestro, allá en el Madeo, un hombre inocente, por nuestro pecado. Yo c o n s i g o como hay gente duro de servir que no puede ser q u e b a n t a d o por este acto. Hay otro punto que debemos de considerar: es los tipos de. Sacrificios, Gabriel, a, a grosso modo, voy a nombrar. Y llamó a m o i s é s el e i e r n o y habló desde la tienda de encuentro para decir: habla a los hijos de Israel y d i l e s cuando una persona de ustedes, traigo una ofrenda al Eterno de animales, de bovino o ovino, ofrecerán su ofrenda. El Eterno llama a m o i s é s para comunicarle las leyes correspondientes a los sacrificios, las ofrendas de animales, las ofrendas vegetales. Voy a nombrar unos. El sacrificio Oedá era un sacrificio de elevación cuyo objetivo es representar el sometimiento ante nuestro creador, ú n i c o el un, Hassán, Shema Israel. a donar el ojeno, a donar el h a z z Aunque también puede que esta ofrenda pueda expresar una acción de gracia o de una súplica. Está también El sacrificio por el pecado, Hatat. Hatat era el sacrificio por el pecado, por el pecado específico. s Está a s h a m sacrificio por culpa. Había uno que es muy peculiar. Sodomín, ofrenda de paz, que expresa alabanza, expresa agradecimiento, expresa voluntariamente por ocasión de regocijo, de contentamiento, de alegría, o por cumplimiento de algún voto. d é j a m e que yo referirme a esto, a este ser a m í n Deseo decir algo, hermano, estos corbanos hoy son ocupados por las oraciones que hoy hacemos diariamente. s o j a d í Abed, mi hija. m i r e t e me llama mucho la atención, ser m í n o f e n d a que expresa alabanza, agradecimiento, ocasión de regocijo, contentamiento, alegría. Lo que nosotros hacemos. Acá, después de la, de, de la exposición a la palabra, los Evita pasen a, a tocar para que le demos s h a o m í n Alabanza, r e g o h i j o alegría. Pero sabe que a veces veo con tristeza. Aquí hay músicos cantando, algunos están con, concentrados, allá estás, gente conversando. O se van para allá para que uno lo vea. No entiendo si estuviesen ustedes en el tiempo, ¿qué harían? ¿Cómo harían entonces? No pasaría la puerta del atrio. Y si no pasaría la puerta del atrio, no llevaría nada. Y si no lleva nada, está mal con Dios. No sé si me estoy dando entender. y al otro s e c r i f i c i o m i n h a o ser q i e no de la t a r a Dios por eso Allah llamó a Moshe y l l a m ó con él del tabernáculo del testimonio de este inicio podemos tomar una enseñanza profundamente impresionante e inquietante a la vez. El e e r n o n o llama a Moshe y habla con él. A través de Moshe, el Eterno libera al pueblo r e l de la esclavitud de Meseráin de Egipto. lo que nosotros llamaremos hoy por hoy el libreo del mundo como es el m e s f r e s hermano cristiano、nos、estamos en el mundo p e r o no somos d el mundo porque Jesucristo lo descartó del mundo m o i sé s es un arquetipo de Yeshua Yeshua también lo liberó del mundo Nos libró del pecado. A través de m o i s é s nuestro Padre, nuestro Padre Sertiano y s e r c o r d i o s entregó la t o r á a su pueblo. Jacín también nos entrega. A través de Yeshua, través de la t o r á viva. La t o r á viva. Yeshua. a creadora a través de m o i s é s nuestro creador obra maravillas a lo largo del desierto y en nuestro desierto por esta vida, Yeshua, obra de milagros también, si vas allá con él. Bajo la dirección de m o i s é s se logra construir en m i s h k a n el tabernáculo, lo que sería el templo en Jerusalén, pero este es el primero, en m i s h k a n tabernáculo en el desierto. De acuerdo a las i n s t i t u c i o n e s del de Eterno, Moisés consagra a Aarón a sus hijos como c o e n g a d o r y como c o a r í n respectivamente. Acordemos que antes de Aarón, el sumo sacerdote de Moshe, Moshe, con todo ese trabajo que tuvo de sacar al pueblo de Misraín, podemos pensar que, que ya bastante había, ha b í a hecho Moshe y es hora que el s t é n en o c o le den un descanso, u n a vacaciones y que le l e g u e a otro en su nombre. Pero no es así. El trabajo de Mosés i aún no termina y h a e comprarse a nuestro padre que nuestro creador que siga en mano de Mosés. Entonces, ¿qué haces tan especial? a Moisés para que el Eterno prosiga llamando guiar al pueblo de Israel. ¿Qué hace tan especial? En el libro de m o i s Éxodo, capítulo 3, vemos que Moisés se inclina delante de nuestro padre celestial cuando aparece la salsa ardiente. Dice la palabra, yo soy el Ovín de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Padre José, Mosés、sí. i i n q u i n ó i n q u i n ó su rostro, porque tenía miedo de mirar a Ovín. Por eso nosotros nos inclinamos delante de la palabra del s e p h t o r a por respeto. El mismo capítulo de é s o d o en versículo 11, dice, ¿Quién soy que yo he de ir al faraón y guiar? A los hijos de Israel fuera de Egipto, debemos recordar algo que se acostumbra ver mucho en las películas y ahora con la fiesta de los católicos de la Semana Santa. Mosés i fue criado como Una persona noble, era un príncipe egipcio, sino hebreo. Fue una de las mejores universidades de, Egip de Egipto. Recordemos que Egipto era una de las ciudades o la civilización de punta, como l l a m a r e m o s h o y En aquellos tiempos. Aún así, m o s é s no se c u n s i d e a b a algo tan especial frente a la grandeza de nuestro Padre Celestial. También en el capítulo 4 de. De s a m ó n de Ésodo, e l s í c u l o 10 dijo entonces Moisés al Eterno: Al Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni de, desde, ni de que tú hablas. A tu siervo, porque soltarlo en la verdad y torpe de lengua. La verdad le es que respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al muro y al suelo, al que ve y al ciego? No soy yo, Aloray. Ahora pues ve, y te yo escaré con, con tu boca, y te enseñaré lo que hagas de hablar. Y él dijo, ay señor, envía, te juego por medio de que debes de enviar. Debemos aclarar algo. Sobre m o i s é s m o i s é s no tiene problemas de autoestima. Y m o i s é s está muy claro que tampoco sufre de, de timidez. Un concepto muy alejado de lo que aquí queremos tratar. Es saber muy bien quién es. y sabe bien qué es lo que tiene lo que realmente observamos es que es que Moisés si sabe que m o i s é s c r e a r a y sencillamente que antes que antes delante del Eterno nuestro Padre nuestro Creador n u es t riqueza excepcional Ni cualidad extraordinaria, ni conocimiento. No hay coeficiente de inteligencia, ni condición física asombrosa. Tampoco, ni atributo especial, ni particularidad, ni distintivo. なぜかの職業は、その人たちの職業は、その人たちの職業は、その人たちの職業は、その人たちの職業は、その人たちの職業は、 徹底的にあらわんさ、徹底的にあらわんさ、徹底的にあらわんさ、徹底的にあらわんさ、徹底的にあらわんさ、徹底的にあらわうさ、徹底的にあらわんさ、どう的にあら Para entender mejor este concepto, comencemos por decir que no es humildad. El, el exceso de c r e e r s superior a lo demás, eso es orgullo. El sentimiento De superioridad frente a los demás, que provoca un, un trato despectivo y desconsiderado frente a ellos, e el s lo que se llama soberbia. La a l t e l l e r í a o arrogancia que sirve para mostrar riqueza, lujo o poder. carente de valor moral, esto es e m p a n i d a d Las cualidades que una persona muestra con intención de presumir o hacer a g r a d b l e de sí misma, esto se llama presunción. La cualidad de quien se pone A la autoridad, esto se llama. ¿Se llama? h u m i l Vamos a, ver, a definir la palabra humildad. Dijimos que el c r e es superior, además, es orgullo. El sentimiento de superioridad. Delante de las más y ser d e s c o n s i d e r a d o con ello, eso se llama soberbia. La a l t e n u i d a o arrogancia que sirve para mostrar riqueza, lujo, poder, carente de valor, eso se llama vanidad. Las cualidades que una persona muestra con intención de presumir o hacer alarde de sí misma, eso se llama presunción. Y por último, el, el que se oponga a la actualidad es rebelde, se llama r e b e l d í a La palabra humildad. Es una cualidad, cualidad de carácter de una persona que le hace restar importancia a sus propios logros y virtudes y reconocer sus defectos y errores. Esa persona no importa cuál éxito ha a y tenido. Le resta importancia a lo que realmente tiene. a la virtud y lo más importante es que reconoce sus errores a este punto hasta este punto yo a g r e g a r í a un nuevo significado sencillamente diría humildad Moisés pero como Moisés habló de la otra ciudad de su e s t a primero diríamos i sé como es nuestro d o s e a Mosía. Seamos、eh, reflejo, o sea, reflejo de nuestro Mosía.、Sí. Proverbio, m i s i e i Proverbio dice, la disciplina de la sabiduría es temor al eterno. Antes de ser honrado, una persona tiene que ser como humilde. Encontramos, ya para finalizar, como dice mi hijo, ya para finalizar, pero le falta como 10 hojas. Encontramos un pasaje muy emotivo. Que se relaciona también con la importancia de la humildad en el momento de reconocer nuestras t r a d u c c i o n e s El Pedro p a i e n t versículo 19, e dice: Sirviendo al Señor con mucha humildad y lágrimas, a pesar de las pruebas que tuve que sufrir por las copias, Conspiraciones de los, de los judíos no creyentes, saben que no restaje nada que fuera de ayuda para ustedes y que les enseñé tanto en público como casa por casa, declarando con la más alta seriedad el mismo mensaje a los judíos. Y a griegos, v o l a dar. m u é v a n s e de sus pecados a eterno y p o n l n su confianza en nuestro Señor Yeshua Jamasía.、Sí. Efesios 4. Aquí vemos como, una, como un a c o medio o un m de una acción de humildad a s u p l i c a se hace mención de la importancia de integrar la humildad a una cualidad más de nuestro carácter siendo así digno de ser hijo de Dios o digno hijo de Israel Efesios 4.1 dice por lo tanto yo el pisionero Unido con el Señor, les suplico que lleven una vida digna del de llamado que han recibido. Siempre sean humildes, mansos y pacientes, soportándose los unos a los otros en amor. En Filipenses 2. no sólo n o s enseña a ser humildes para su esfuerzo mismo, sino también para ponerla al servicio del Eterno en la edificación de nuestra comunidad. Efesios 2, versículo 3 dice, nada hagan por rivalidad o v a n a g l o r i a Andes bien, en mi edad, estimando cada uno a l o demás, como si fueran mejores que ustedes, pongan la mía en los intereses de los otros y no solamente en los de ustedes. Al inicio dije que el t e r n o no Nos muestra una realidad profunda, impresionante e inquietante, dije. Yo diría más bien como modora que impresionante. Por l a v i r t u d de m o s é s persona más ejemplar en aquel tiempo. después de nuestro Mesías, Yeshua, un ejemplo ejemplar para nosotros mismos. Inquietante por la proximidad del peso de la Pascua que se n a v e c i n a dentro de un mes aproximadamente, de acuerdo con lo observado en Primero 1 Corintios 11, versículo 27 dice, de modo que cualquiera que c o m a e l pan del Señor o beba la copa del Señor en una forma indigna s e r á culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre de, del Señor. Que la persona se examine a sí misma y después Puede comer del pan y de beber de la copa. Porque la persona que come y bebe sin reconocer que el cuerpo, que el cuerpo come y bebe, juicio para sí mismo. Por esto hay, mucho, por esto hay muchos t o muchos hay débiles y enfermos entre ustedes y algunos que ya han muerto. Si nos asesinamos, a nosotros mismos no c r e r í a m o s bajo el juicio, pero cuando somos juzgados, p o r el Señor estamos siendo disciplinados para no ser condenados por el mundo. Y todo esto se resume a una pregunta, amado. ¿Cómo estamos en, en humildad frente al Eterno? ¿Cómo estamos? En u n i d a d frente al t e r r o u n i d a d e n el sacrificio. d o r e s t i t u i e t i e una gota, una gota de sacrificio. Y si es、no、para, para hacer mucho más. 思い出は、私 d ちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たい出は、私たちのい出は、私たちの思い出は、私たちの思 a 出は、私たちの e い出は、私たちの思 c 出は、e たち a 思い出は、私たちの思い出い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、 ¿Lo hace por cumplir o viene porque te recuerda que tienes una cista por merecerlo? Hoy meditaba yo antes de enseñar sobre eso. Me sentía como un poco cansado a levantarme con algunos dolores. le dije,、eh, Señor, esto no va a ser no va a ser para mí algo que me va a l e s v a r a t e yo necesita contigo y mi la importancia a m a d s si por nosotros cuando cuando yo tenía mi novia a mi esposa lo que yo decía 俺の夢のように見えはあなたのような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢な夢のような夢のよのような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のような夢のよう Yo te voy a dar la fuerza para que t u v a g a s riqueza. Pero el sábado, el sábado te espero aquí. Para que conversemos, estemos, hablemos. ¿Cómo estás tú en eso? Unidad en el diezmo. Ay, papá. Y a s e r acá. ¿Sabe que hay gente que no cree en el d i e m o Bueno, hay que decir e l d i e m o para el templo, para los sacerdotes. Ok, vamos a sacar el nombre, d i e m o y le ponemos ofrenda. Punto. e s que no cree en el Diego s más malo porque no le gusta el Diego s más. Simplemente dice. Lo llame s el t e m p o no el t e m p l o que se llama así, que se llama extrajo más, e s como sea. Es que no te gusta, que y es mal. Y s e h a implementado, para que el señor te siga bendiciendo, porque tienes trabajo, porque tienes vida, que tiene salud, y no dios, mira, estoy aquí chévereísimo, como, como un pavo real, y no me ha pasado nada. もの一度、も s 一度、もう一度、もう一度、もう一度、日う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一う一度、もう一 Si acabamos de decir que debemos de poner los intereses del, del otro como igual a nuestros intereses, la ciudad es algo para una tercera persona, para el más necesitado, o para un hospital, para lo que sea. Les dejo decir que cada hogar, m á t r i m o n o pareja, soltero o soltera. Debe haber una caja de sedacá. Si usted considera, juicio. o c o m e n t á tu unidad en el cumplimiento de los mandamientos? ¿Unidad en el reconocimiento? De nuestras t r a n s g r s i o n e s en mi edad de leer y estudiar a Torah, en mi edad en enseñar a otros, pero bajo los términos los que hablamos antes, lo que debe ser una persona humilde, no en los términos de no. では、これは忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍術の忍 que derramó nuestro m e s í a s como c o r b a n no como c o r b a n sacrificio allá en el Madeo, ¿tienen valor para nosotros? ¿Tienen valor para nosotros? Menos mal que s t á n pocos, como dicen entonces, muchos son de mal y poco s recogidos, ¿tienen valor para nosotros? Somos merecedores de tan gran misericordia. O por el contrario, no creemos en que Yeshua es Mesías, sea Mesías, y lo tratamos respectivamente, porque muchas veces dudamos de la necesidad de Él. Lo despreciamos públicamente. O creemos que nuestras riquezas, lujos o poder son la meta máxima del hombre. O nos encanta presumir de nuestro intelecto y conocimiento. e s u s t r allí en el mundo. Nos somos superiores en todo. O, o nos oponemos a la simple idea de que s o l o a uno le pertenece la gloria. Amén. v a y a m o s con humildad a lo profundo de nuestro pensamiento y nuestro corazón amados. Si es posible, con l á g u e más se nos ojos. Mateo 18, 4 dice, así que el mayor, en el n e reino es cualquiera que se a tan humilde como este niño. Nuestros niños, bendita, bendito a b e n d i t sea el eterno por ellos, que nos enseñan humildad. Porque siendo adultos no creemos más que Yeshua. O más que m o i s é s No creemos más que m o i s é s Que hasta el, el propio Yeshua. O incluso más que cualquiera de nosotros hermanos. Más, incluso más que todos. A veces nos sentimos que nos creemos así. Para concluir, a la、sí. C. f i l i p e n s e 6, 2.、Eh, Filipenses 2, 6. ¿Quién como él, estando en forma de Dios, no tiene ventaja alguna de ser semejante a Dios, como oportunidad para la gloria personal? Más bien, se vació a sí mismo, actuando como un esclavo semejante al hombre, y estando en, en esa condición de hombre, se murió más todavía, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte, colgamiento en un árbol, por lo cual Dios también le saltó hasta los humos y le dio el nombre que es sobre todo el hombre, para el que el nombre de Yeshua se lleve toda la rodilla de los que están en, el, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese para la gloria de Dios Padre que Yeshua, el Mesías, es el Señor. I'm a r e d